Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. ...ambientes ha ido en aumento, a la vista de ciertas actuaciones musicales que algunos consideran rozan lo satánico generando la violencia. Y parece que aquella vieja canción de Sex and Drugs and Rock and Roll es el resumen de todos los males. Al menos así lo comentaba el Cardenal O'Connor de Nueva York en su sermón semanal. El impacto de la imaginería satánica en el rock ha aumentado los cultos a Satán y también la violencia, por lo que se ha visto obligado a autorizar dos exorcismos en los últimos meses aquí en Nueva York. El cardenal con estas declaraciones aquí en San Patrick acaba de sorprender a muchos y a declarar el ángel. Satán metido en la música, lanzando mensajes subliminales hacia los jóvenes del mundo ¿Será cierto? ¿O tan solo un escándalo más? Nuestro invitado, Manuel B. Carvallal, uno de nuestros colaboradores, nos hablará de ello Ahí estaba esa primera introducción que va a intentar que nos metamos un poco en este mundo. Pero quizá antes de empezar a hablar, Manuel, vamos a dejar que ser serpaste un poco de tranquilito. Luego, al final, te tiene muchas cosas que decir. Pero vamos a dejar que tú plantees el tema como lo has intentado desarrollar. Quizá antes, como decía, hablar del tema de la música antes entrar en el rock. La in increíble influencia que tiene la música sobre los seres vivos, los seres humanos, las plantas. Sí, es verdad. Este es uno de los temas, bueno, quizá no sea la prostitución sino la, la de músico la profesión más antigua del mundo y desde siempre el hombre ha tratado de buscar eh, supongo que en principio en la misma naturaleza esas melodías que fueran de acorde con sus distintos estados de ánimo pero a margen de esto eh, nos encontramos dentro de este, de, de este mundo que es el nuestro con que las músicas, los distintos tipos de música también han sido utilizadas como terapias en muchas ocasiones o como contraterapias en muchas otras Y esto ha llevado a que psicólogos, psiquiatras, neurólogos, desde hace desde hace algún tiempo, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se suelen originar todas estas cosas, comenzasen a estudiar esa influencia de la música en, en el hombre. Eh, sería larguísimo hablar de los últimos descubrimientos sobre la química del cerebro, hasta, que, hasta qué punto puede influirnos distintos tipos de música en nuestra actividad cerebral, eh, pero a todos los niveles. ...y también sería muy largo hablar de todos los estudios que se han hecho... ...desde Gladys Bosé hasta hasta tantos pioneros... ...desde la repercusión de esa música en las plantas, en los racionales... ...o en el mismo ser humano, ¿no? Por no hablar de que dentro de todas las magias... ...la música siempre ha tenido un papel importante... ...desde... ...y yo recuerdo... ...una experiencia fascinante en un terreiro brasileño... ...en algún en punto entre Oporto y Lisboa... ...donde pudimos después de hacer unas gestiones muy complicadas asistir a, a un ritual de candomblé que no tiene nada que ver con lo que sale como casi nada con lo que salen las películas con el vudú, la magia y todas estas cosas es otra otra historia muy diferente y mucho más interesante mucho más cálida además pero yo recuerdo que fueron seis horas en el que los tambores a sotor no pararon ni un momento y cómo los distintos ritmos de esa percusión los distintos ritmos de esa música nos iban llevando a todos hasta un punto en el que al cabo de seis horas que eh, casi yo mismo me notaba cabalgado por los roas, ¿verdad? Y, y eso te, te, te da una idea de hasta qué punto la música puede influir en el ser humano. Hay además experiencias de los americanos que siempre, como tú decías, están en estas historias, en muchas fábricas de producción de esas súper increíbles, sí. ponían un tipo de música porque sabían que los individuos funcionaban mucho mejor si ponían esa música en otra. O mucho peor, tú sabes que incluso me viene a la memoria en la guerra del Vietnam, Con, ...sobre todo con cierto tipo de fuerzas especiales... ...se utilizaba también cierto tipo de música... ...música coreana o música eh, china... Con, ...en los entrenamientos de los comandos... ...y de las fuerzas de choque... ...precisamente para motivar esa agresividad... ...en este caso una utilización bastante desgraciada de, de la música... ...no de la música heavy en este caso... ...sino de la música para potenciar esas facultades diabólicas... De, ...del guerrero que todos llevamos dentro... Uh -huh. ...y también es curioso los ejemplos... ...y los estudios que se han hecho con las plantas... Eh, ...como tú decías hay plantas que crecen mucho más... ...y se ponen un determinado sí, tipo esto... de música... ...y hay vacas también que en Suiza... ...escuchándonos sé, esa moza o Vivaldi... ...te podía contar una lucha... noticia de ultimísima hora... ...porque en Vigo... ...tuvimos oportunidad de trabajar... ...con uno de los ingenieros en biología... ...del centro Cuperceltia uno de los principales centros en cuanto a trabajo con vegetales, con vacunas, con virus, con, con distintos tipos de bebida vegetal, Y, y la verdad es que el hombre nos daba, a nivel totalmente científico y totalmente ajeno al campo de la investigación paranormal, nos daba unas informaciones extraordinarias de cómo ellos habían descubierto ese efecto en el crecimiento de las plantas a través, desde el, las personas, manos verdes y manos marrones, que se dice en la terminología, ¿no?, para potenciar el crecimiento de las plantas, la música, distintos tipos de música que podían potenciar ese crecimiento o otros tipos de música más fuerte, más estridente, hacer de crecer esas esas plantas o llegar incluso a, a la muerte. Ya, y es cierto eso de que las vacas producían más leche si se les ponía determinado tipo de música también. Yo sabes que utilizo desde hace tiempo, sobre todo con lo que está pasando en día en este tema, procuro hablar de mi experiencia personal, de las cosas que yo he investigado. Yo sí he hecho bastantes trabajos con el tema de las de los vegetales, con el tema de los irracionales, no tenemos esos medios, pero dentro de la bibliografía que hay, si sea no sólo con, con vacas, con ganado bovino, sino incluso con gallinas y con otro tipo de animales, ¿cómo parece ser que sentían determinada tendencia a favor de los tipos de música más clásica, más eh, armoniosa, entre comillas, a excepción de algunos compositores quizá más agresivos como Wagner o otro tipo de los que habría muchísimo que hablar también de ese tipo de movida tenebrosa que hay dentro de algunos compositores. Y, y sí parece ser que incluso en algunos animales había un potenciamiento, de, de, no de su crecimiento en este caso, pero sí de su rentabilidad, ...a través de distintos tipos de música. Atentos, parece que la música puede influir en los seres humanos. Hola, soy Adolfo Herrero. Coordino la primera conferencia internacional... ...sobre técnicas de meditación, chamanismo... ...y desarrollo de la conciencia que se celebrará... ...en el Palacio de Congresos de Madrid... ...los días 9 y 10 de junio próximo. Si quieres asistir, llama al teléfono 531-5766... Derechos de inscripción, 20.000 pesetas. Las primeras 50 llamadas tendrán un descuento del 50%. Te espero. Recuerda, Adolfo Herrero, 531 57 66. hablado hasta ahora de la música en general, pero parece que la música, cierto tipo de música, el, el rock, sí influye sobre las plantas, y, y aquí en alguna parte eh, dicen que las plantas y otros seres irracionales sienten repulsión hacia tendencias musicales como el rock o el heavy metal. esto ¿Hay estudios hechos sobre ello? Sí, sí se han hecho. Nosotros incluso probamos, lo que pasa es que dentro de la investigación parapsicológica en España, que no cuenta con medios, cero, en absoluto, tenemos que ser los aficionados los que nos dediquemos a a trabajar con nuestros medios, y hicimos un par de cosas curiosas con el revelador Buster, por ejemplo, aplicando a la sensibilidad de las plantas a los cambios en sus constantes, en Estados Unidos se utilizaban polígrafos nosotros aquí tuvimos que limitarnos a utilizar polímetros nada más para medir ese, esos cambios en la sensibilidad de las plantas pero yo creo que algo indiscutible es la influencia de la música en cualquiera de nosotros, por lo menos a nivel emocional como ciertos tipos de música provocan en nosotros esto es algo de lo que me refería antes la química de, de las emociones la química del cerebro como a nivel emocional un, un, distintos tipos de música pueden motivar en nosotros incluso podemos hablar de estados alterados de conciencia en algunos casos eh, bien para relajarnos cuánto ¿quién no ha usado alguna vez algún tipo de música en alguna relajación o algún tipo de meditación? y por otro lado, otro tipo de música provoca en nosotros más energía, vitalidad, agresividad no sé cuál sería el término apropiado, pero esto lo decía en algún lugar de este polémico, ya polémico artículo, que por lo menos a nivel emocional, y creo que esto es indiscutible, la música influye en el ser Bien. humano. Por si alguien todavía no sabe de qué tipo de música estamos hablando, hemos hecho un pequeño montaje que vamos a ofrecerles ahora mínimo para que vean lo que es el heavy, o parte del heavy. <risa> taban una mínima muestra de lo que es el heavy, esta música potente que a muchos jóvenes en mucho tiempo les ha gustado. Pero vamos a intentar seguir analizando un poco todo el asunto. Eh, hay mensajes subliminales en este en algunas de estas músicas. Mm. Sí, sí, en algunas, desde luego que sí. La historia nace de un pastor protestante norteamericano que de ahí de ahí surge todo también de Estados Unidos, como siempre y el problema es que toda la bibliografía que hay en españa y casi yo la verdad es que no tengo referencias de bibliografía de otro tipo a nivel internacional si sí estudios musicales pero no dentro del tema del de la presunta influencia satánica en el heavy y más que en el heavy en el trash en el black metal y en estos estas tendencias marginales del heavy sale de un pastor protestante músico también que se inspiró en lo que se tenía que inspirar quizá en las carpetas ...en toda la parafernalia esotérica o pseudoesotérica... Que, ...que viene aderezando muchos conciertos, muchos directos de muchos de estos grupos... ...y a este hombre, inspirado por eso, empezó a buscar hasta que encontró... ...o creyó encontrar en algunos discos de rock... ...en principio se trataba de discos haciéndolo rodar al revés... ...esto sí. es lo que él cometó... ...y precisamente Paul Krush, que tiene una cadena de, de radio dedicada exclusivamente a esto... ...que es un personaje bastante conocido, probablemente el padre de la criatura a nivel de estos estudios, y quizá la, la persona que más tiempo ha dedicado a este tema, a partir de entonces, eh, crear una auténtica caza del heavy. Eh, todo Disco que salía, disco que era analizado minuciosamente, y cuando nosotros hemos hecho esto, también con medios bastante pobres, te llevas bastantes desilusiones, porque el fenómeno que se produce, esto lo puede hacer cualquiera de los oyentes, que no disponga de una pletina que se pueda hacer girar al revés, hacerlo a mano es bastante burdo y con unos resultados bastante pobres, y de esto hablamos por experiencia también. Eh, lo más sencillo es grabar el disco en una caseta, en una cinta magnetofónica, abrir la cinta, darle la vuelta a, a la cinta y volverlo a poner, en, entonces sale al revés. Pierde bastante calidad de sonido, en lo ideal son equipos que puedan ecualizarse mm. y demás, pero bueno, pero es la única forma de, de probarlo por uno mismo. Y se encuentra con que en la mayoría de las ocasiones hay bastante... ...ambigüedad, en tanto en cuanto los sonidos... ...desde los punteos de guitarra hasta las percusiones... ...que ganan bastante distorsión al funcionar así... ...se produce un efecto muy parecido al de las psicofonías... ...que esto es lo que algunos de estos autores... ...han tratado de relacionar con una influencia preternatural diabólica... ...del mismo príncipe de las tinieblas... ...que se manifestaría a través de, de las cuerdas de las guitarras... ...y es que si sí se escuchan las voces, indudablemente... ...pero primero hay que tener un buen dominio del inglés... ...porque a pesar de que algunos autores españoles crean haber localizado ya en algunos grupos españoles después hablaremos de esto algunos de estos mensajes ¿eh? Eh, la verdad es que toda la bibliografía se refiere a los a, la, a toda la influencia americana y parte de la europea en que esos gritos, esos alaridos que se escuchan y que son bastante diabólicos el aspecto que tienen, sobre todo si los escuchas con cascos <risa> y tú solo en tu casa, que es cuando sueles trabajar en esto eh, y se escucha de todo mm. pero en algunos casos concretos si sí te encuentras con que con que descaradamente hay algún tipo de mensaje subliminal, y tanto es así que algunos grupos como Venom, de los que habría mucho que hablar, Possessed, y otros grup algunos grupos ya más radicales dentro de esta tendencia, ya descaradamente, eh, por poner un ejemplo, dentro del LP eh, Welcome to Hell, de Venom, el cuarto corte de la cara B, que es el... Eh, en alianza con Satán se titula el tema bastante sugerente Empieza precisamente, incluso funcionando el disco al revés Con un texto grabado a la inversa mm. Que tú tienes que eh, volver a poner a la inversa para escucharlo al, al derecho ¿no? Creo sí. que me he explicado Y donde sí se hace una auténtica apología de, del diablo, cosa que está totalmente de acorde con la apología que hacen tanto en las letras de sus canciones como en los conciertos en directo, que son bastante elocuentes. este Dentro de un momento, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a mostrar alguna de esas músicas escuchadas como están grabadas hacia adelante, que con lo cual no se entiende el mensaje y hacia atrás eh, descubriendo un mensaje muy claro. Dentro de un momento, como decía, vamos a analizar un poco esos mensajes subliminales, pero lo que es curioso es que también, eh, yo no sé quién ha recogido eh, algunos casos de personas que se han suicidado, o el caso de Richard Ramírez, el cazador sí, nocturno, sí, sí, sí. muy influenciado por todo este tipo de músicas, ¿no? Quizá este sea uno de los casos más extremos. ¿eh? Sí. Eh, Richard Ramírez, que es un joven mexicano, 29 años, pues este este joven fanático de la música de ACDC, de Isidisi, Eh, inspirado, según él, él dijo a, en los tribunales Y según se dedujo de todo el proceso judicial Bueno, pues había llegado a considerarse un auténtico delegado de, de, de Satanás en, en la Tierra Y llegó a cometer 14 asesinatos Se le acusaba de más de un centenar de crímenes aberrantes Con, con arma blanca, la mayoría también con armas de fuego Eh, yo recuerdo una fotografía cuando él fue capturado y salía de uno de, los, de las vistas previas del juicio eh, incluso llevaba tatuada la estrella de cinco puntas mal interpretada como un símbolo del diablo una otra interpretación dentro de la magia lunar eh, pero que está adoptada popularmente que esta es otra cuestión si nos ponemos a profundizar en el, en el aspecto esotérico ...de todo esto nos podemos llevar muchas decepciones... ...por eso tenemos que hablar a nivel de la gente... ...de la calle, que es lo que entiende... ...cómo interpreta la cruz invertida... ...cómo interpreta la estrella de cinco puntas invertida también... ...otra historia sería lo que significa en realidad a nivel esotérico... ...pero Richard Ramírez llegó a cometer... ...14 asesinatos increíbles... ...se ganó el nombre del merodeador nocturno... ...que creo que es uno... ...el cazador nocturno o merodeador nocturno... ...que es uno de los temas de, de ACDC... ...no recuerdo si es del de L.P. de Hawitúgel... ...de Autopista al Infierno... Inspirado probablemente por ese juego Que tienen muchos grupos Extranjeros y españoles Ese juego con las letras Ese juego con la parafernalia esotérica Que se utiliza en sus carpetas En las letras de sus discos O en la puesta en escena Y que es la responsabilidad que tienen estos grupos De que al margen de sus intenciones Puedan inspirar de alguna manera A la gente más joven a cometer atrocidades Como como la de Richard Ramírez Que el pasado 7 de noviembre 8 de noviembre del, del año pasado era condenado en Los Ángeles a la, a la Cámara de Gas a muerte por los crímenes después de un juicio increíble en el que él invocaba al diablo, en el que él acusaba eh, o amenazaba con, con Lucifer al, al a los miembros del jurado, en fin, un, un juicio bastante curioso y al final creo que decías que tenías esa noticia de última hora que le han... Sí, creo que esto me ha llegado un comentario de última hora como ha ocurrido en otros casos que le ha sido conmutada la pena y esto es también muy interesante porque en Estados Unidos existe toda una corriente en la que ya muchos de estos asesinos esquizofrénicos utilizan para tratar de ganar un atenuante en la pena eh, como enajenación transitoria precisamente esto la influencia de los diablos que se esconderían en la música rock y que al igual que con otros temas del mundo de lo paranormal que está ya tan prostituido en estos tiempos está siendo una vía de escape para que muchos eso, pues, muchos chalados utilicen o traten de utilizar la supuesta influencia satánica de determinados estilos de heavy como una fuga, una puerta de escape para esos crímenes. Este era un caso de Richard Ramírez, había otro caso del matrimonio McCollum que su hijo John de 19 años se suicidó escuchando el tema Eh, un tema de Ossi Osborne para que nuestros oyentes si no conocen quién es Ossi Osborne, el líder de Black Sabbath, un grupo que a mí me gustaba el mucho fue, el fue el el líder líder. De durante un, años. un grupo que a mí me gustaba mucho cuando era joven y vamos a escuchar algo de, de Ossi Osborne mínimamente también para que vean sí. cómo va la onda La verdad es que estoy sintiendo que muchas personas de una cierta edad están diciendo que esos son ruidos Yo creo que mi padre también lo decía cuando yo escuchaba algo de esta música Ruidos extraños e ininteligibles, ¿no? Sí, supongo que es la, el eterno problema generacional, ¿no? Sí Pero bueno, sobre todo mucha gente joven no estará de acuerdo en absoluto Y supongo que muchos estarán contentos de que por fin Espacio en Blanco toque este tema <risa> metamos Y metamos heavy. música heavy sí, No, pero... sobre este tema de, de John, de Johnny McCollum Pues este joven adolescente se voló la tapa de los sesos escuchando el tema solución suicida, si no recuerdo sí. mal de, de Oci que es un hombre polémico donde los haya, que es un hombre que este pasado año 89, si no recuerdo mal acaba de sacar un vídeo nuevo él ha tenido muchos problemas bueno, a raíz de, de este caso tuvo incluso problemas judiciales Como en la mayoría de los casos no se consiguió demostrar nada a pesar de que el matrimonio MacColum acudió a un detective privado y a un investigador y creo que al mismo Paul Crouch para analizar esa influencia esa supuesta influencia diabólica de, de, de esa música, ¿no? Y ellos creyeron encontrar en este tema haciéndolo girar a la inversa y al menos revoluciones porque esta es otra historia. Eh Paul Crouch, según sus propias palabras, eh, pues ha descubierto que lo, lo que me parece también un poco subjetivo Que en algunas ocasiones no se trata ya solo De que el disco haya que girarlo al revés Sino que hay que colocarlo a menos o más revoluciones Y jugando con esas con esos sonidos se encontrarían mensajes Yo creo que eso también es bastante... Sí. ¿Y luego hasta qué punto el cerebro captaría toda ese serie de cosas? Precisamente a esto me refería sí. No, no, a nivel subliminal hace muy poco Hace dos días sí. creo eh, Televisión Española entrevistaban a una... Creo que la psicóloga y publicista sobre este tema, sobre el tema de la influencia subliminal, que tiene un problema, que sí está legisla legislada a nivel de videoclips, a nivel de, de televisión, de radio, pero que prácticamente en el tema de, la de los discos y de las cassettes no hay no hay legislación. legislación al respecto. En Estados Unidos estaban tratando de hacer cosas sobre este tema, sobre todo ahora que una auténtica moda, auténtica vorágine sobre sobre esta historia. Pero sobre el caso concreto de OCI... Bueno, que además es un nombre bastante polémico porque es de los que más gusta de jugar con estas cosas, te decía que en este vídeo, es vídeo de un single que acaba de sacar hace poco, alquiló, no sé cómo, una iglesia, la llenó de cerdos, de cerdos, de marranos, de chichinos, y hacía una parodia de los, precisamente, de los telepredicadores evangelistas americanos y hace poco también acaba de salir una película sobre este tema ya están saliendo algunas películas eh, también nos da una idea de hasta qué punto el fenómeno sociológico de la influencia diabólica en, en el heavy se estaría, estaría cuajando en Estados Unidos algunas películas como The Gate, La Puerta o como esta eh, Muerta 33 revoluciones por minuto en la que participa gente como Jane Simmons, el bajo de Kiss, del grupo Kiss, uno de los grupos muy polémicos también a este nivel y el mismo Ozi que vuelva a ser el papel de un predicador evangelista que ataca en Fervorosamente la música rock Ya, pero no solamente están implicados estos grupos Así, no tan conocidos Aunque Ozzy Osborne pueda ser conocido Sino parece ser que Rolling Stone también En alguna etapa de su vida Han querido sí, hacer sobre... algún papel en, en, en cine Sí, en el Lucifer Rissing Sí, sobre precisamente sobre este tema Sobre hasta qué punto ya no se limita, por supuesto, solo a la música Sino cuando te encuentras cosas como esta Con la participación de Simmons O de o del, mis, o del mismo Ozzy en, en películas Como esta, que tratan este tema plenamente El tema de la influencia De, de los mensajes subliminales ...en la música rock y demás... ...o como el tema de... ...de... ...Jagger, de Mike Jagger... ...y de los Rolling... ...que parece ser estaban... ...tenían cierta relación con... ...alguno de los miembros del Clan Manson... ...sobre el que también habría mucho que hablar... ...además de, de la mano del Clan Manson... te puedes encontrar hasta con los Beatles... ...si quieres jugar con las cosas y precisamente es uno de los miembros del clan manson quien se llevó el papel protagonista de la película basada en un guión de, de la que entonces era compañera de, de my jagger y él se limitó a componer según nuestras fuentes la, la banda sonora de la película y esta relación que es la que con la que también juegan muchos predicadores evangelistas de jagger con, con el clan manson, Eh, ...de gente como King Diamond... ...que lideró durante bastante tiempo la banda danesa... ...si no recuerdo mal, merciful Fulfay... ...que hacía auténticas barbaridades también en los escenarios... ...en las puestas escena... ...igual sí. que Alice Cooper o otra muy gente hechas, por el ¿no? estilo... ...yo la presencié muy mal hechas, teatralmente fatal... Sí. ...y Cooper, ¿qué te parece? Alice Cooper me parece un tío simpático... ...me parece que se pasó un poquito... ...en una época... Lo que pasa que era era reivindicando el que los americanos, vamos, yo yo creí entender el mensaje así, el que los americanos salieran de Vietnam. entonces se pasó un poco con las parafernalias de cortar cabezas a muñecas que salían sangre y se envolvía con la la serpiente pitón y todo esto. Que es hijo además de un pastor protestante, pero en realidad lo que yo pienso que lo que Alice Cooper, que por otro lado me parece una persona bastante sensata. Lo que en realidad pretendía era llamar la atención sobre ese tipo de temas, ¿no? De, de, del verdadero satanismo estaba en la guerra de Vietnam, los señores que estaban mandando a los jóvenes a morir, a una guerra que, que era absurda e injusta como todas las guerras, ¿no? Satanismo y música rock en nuestro tema esta noche Intentando averiguar si es una verdad o simplemente un escándalo Porque a alguien le interesa que sea así Nuestro teléfono 5640725 y 5640795 Con el prefijo 91 si nos llaman desde fuera de Madrid Y vamos con esta segunda introducción En la que vamos a poder escuchar esta música escuchar al contrario y escuchar bien Donde hay al parecer un mensaje muchos de los discos que hemos escuchado, incluso los más vendidos, los más populares, se escondía un mensaje secreto. Un mensaje que no era otra cosa que una invocación al príncipe del averno. Ese es el caso del ejemplo que ahora les queremos ofrecer. Una música que escuchada hacia adelante en su sentido normal sonaba así. Por el contrario, si lo hacemos avanzar al revés, suena así. Parece que todo se hace más inteligible. La música es reversible, pero el tiempo... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escuchemos de nuevo. Parece que todo se hace más inteligible. La música es irreversible, pero time... el ...vocación a Satán... ...veamos lo que nos cuenta nuestro invitado. Ahí estaba ese pequeño fragmento... ...era de la Electric Eye Orchestra... Eh, ...su canción Fuego en lo Alto... ...y cuando lo escuchamos eh, al revés... ...pero que sería normal... Dice, la música es reversible, pero Satán no, vuelve a Satán, vuelve. Quizás lo deberíamos escuchar, nuestro nuestros compañeros lo tienen preparado, lo a escuchar, dice en inglés eso, la música es reversible. Lo tenemos, lo escuchamos y ahora lo analizamos de nuevo. La música es reversible, pero time... el seguramente habría mucho que hablar Serpa se está preparando una lista de cosas que dentro de un momento le vamos a dejar hablar después de que hayamos hecho esa primera... No, es que entiendo dice bad time pero el tiempo dice el tiempo puntos suspensivos Ya yeah. y, y... no sé Sin embargo estaba traducido como eso la música es reversible pero Satán no vuelve a Satán vuelve Este es uno de los muchos ejemplos que parece ser que han descubierto por ahí, ¿no? Hay otros muchos, ¿verdad, Manolo? Sí, sí Muchísimo realista sería interminable sobre todo si quieres buscarlos o si quieres encontrarlos Ya yeah. Pero como todo... ...todo mito y toda leyenda tiene su fondo de verdad... ...y bueno, pues este es un ejemplo como tantos otros. ¿Qué otros grupos han en, ¿En qué otros grupos han encontrado ese tipo de mensajes? El problema que he encontrado en esto cuando cuando sigues la, la investigación de Kroos... Y, ...y de su gente, es que en principio se inspiran en los grupos... ...que ya a priori muestran una tendencia, entre comillas por menos utilizar toda esta simbología, a jugar con los símbolos, con las cruces invertidas que están tan de moda, con estas estrellas, estos machos cabrillo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a la fuerza, tenían que comenzar con grupos como ACDC, Kiss, Judas Priest, sacerdotes de Judas, o, o desde Iron Maiden, pasando por Slayer, Venom, y todo este tipo de grupos que ya, a priori, hacen... Algunos juegan y otros, como el caso de Menom, que me parece de los más alarmantes, hace o de los slayers, hacen una auténtica apología del diablo. ¿Y que ha servido para que haya una contrapartida, que sería otro tema también, para que haya ahora una moda de heavy cristiano, con grupos como Striper a la cabeza, que tratan de hacer la contrapartida? Y que en lugar de regalar jeringuillas eh, en los escenarios, o, o, o matar bichos, en cosa que con la ha, que han tenido problemas algunos de estos de estos grupos con sociedades protectoras de animales, de padres y demás, eh, regalan Biblias, regalan Evangelios o cosas por el estilo. ¿no? Hay también una auténtica lucha simbólica, por lo menos, entre la luz y las tinieblas, aunque me parece, por lo menos a mí, no sé cuál es tu opinión, tanto en un caso como otro, con un marcado cariz comercial. Ya, luego lo analizaremos seguramente. Lo que también es curioso es que muchos de los líderes de estos grupos, muchos de los de la gente eh, famosa a nivel de música, ha tenido que ver o estar relacionada con personajes curiosos como Lester Crowley o otros muchos, ¿verdad? Sí, sí esta sido otra historia también, porque existe una gran confusión entre lo que yo para diferenciar eh, definiría como satanistas y luciferinos. Alester Croni era uno de los mayores luciferinos de los... Eso es muy interesante, ¿eh? Sí, esta es otra otra Eso historia es la que hay mucha confusión. Con ¿Lucifero, satán o Satano, bueno, el demonio? Sobre todo. ¿O el maligno? No, sobre todo. Entonces, en principio, Lucifer, eh, ese, ese arquetipo de, del ángel caído, el ángel más perfecto de la creación, sobre el que habría muchísimo que hablar, por qué fue expulsado, en qué circunstancias... Y lo importante es que ha un equilibrio que no se guarda nunca, por mm. desgracia. Y es precisamente, por lo menos a mí, los que más me inquieta en este caso son son los satanistas que me parecen por lo menos los más socialmente destructivos pero en casos como el de, de Crony eh, y su relación con Jimmy Page, con, con el eh, Zeppelin un grupo sobre el que también habría mucho que hablar en el que alguno de sus componentes, como Page se ha definido abiertamente como seguidor de las tendencias de, de Crony esto ha servido para que incluso en, en cerca del, del longness él tiene el que fue, en su día, uno de los castillos de Cronley cuando Cronley todavía tenía dinero no al final de su vida, que murió pobre y, y abandonado pero sí, durante una época que tuvo bastante dinero pues él tiene un castillo muy cerca de Lagones, en Escocia donde tiene un auténtico museo a Lester Cronley que se autodenominaba a sí mismo la gran bestia apocalíptica, al 666 y que dentro de este... aquí habría que preguntárselo a él y ver en qué línea está lo que ocurre es que quien está... vuelvo a existir que toda la bibliografía que hay de origen evangelista o protestante, inmediatamente interpretan como satanismo, como una tendencia satánica del, mm. del príncipe de las tinieblas. Pero sobre esto también habría habría que batizar en este caso concreto, en otros casos como el de Kim Nyamon, en el que él reconocía abiertamente su amistad personal con, con Anton Lavi... Otro personaje sobre el que también habría mucho que hablar, el que se, uno de los que se autodenomina, no es el único, el Papa Negro y que lleva en San Francisco la, el, la iglesia de Satan, de churo Satan, de San Francisco, eh, cuando te encuentras con esta relación directa, o con esta supuesta relación directa, eh, es otro de los elementos de juicio que argumentarían los defensores de la tendencia satánica de estos grupos de rock religiosos para, para esgrimir estas teorías creo mm. es curioso también porque Tom Harpur, periodista americano que publicó un trabajo en el Sandy Star del de Toronto tras una investigación sobre el heavy metal eh, dijo sacó una serie de conclusiones y decía, jamás he visto nada tan degradado la obsesión que reflejan este tipo de canciones es de locura posesiones, demonios, sangre, maldiciones de toda clase violencia, ultraje sexual, mutilación, asesinato y suicidio el rechazo de todo lo bueno y la aceptación de todo lo malo estos son los temas ahora sí, te toca hablar, serpa Tú que has conocido a un montón de gente de estos mitos también que andan por ahí, americanos, ingleses, en las giras que has hecho cuando tocabas con Barón Rojo, o quizá primero preguntarte, ¿en Barón Rojo, en el rock español, en el heavy, hay satanismo, hay estas posturas de buscar este tipo de cosas? Es que volvemos a caer en lo de siempre, que es que se mete toda una especie de, de olla y, y todo es heavy en el rock español, o sea, en, en dentro del rock español hay muchas clases de rock, hasta Alaska la llaman rock, sí. o a Dunkin' Duh les llaman rock. Lo que sí está claro Es que dentro de, del rock duro O del rock fuerte Como a mí siempre me gustó llamarle Para que suenase más español, más castellano Y fuera más definitorio además Lo que sí es cierto es que Hay gente buena, hay gente mala Hay gente mejor y gente peor profesionalmente Y mentalmente y espiritualmente uh -huh. Hay gente con unas tendencias más a la oscuridad Y gente con unas tendencias más a la luz Concretamente yo por varón rojo Sí que puedo decir Que nuestros textos siempre han sido muy positivos En general Aunque... De una primera lectura o una primera escucha Te puedan resultar todo, todo lo contrario Te puedan dar una, una imagen distinta ya yeah. Lo que pasa que en nuestras letras siempre hemos jugado Con, con, con una especie de, de sentido del humor mmm, Para no ¿eh? no dar las cosas mascadas ¿no? En vez de decir que, que yo que sé no sé si me acuerdo de alguna de las frases que hacíamos en una de las canciones la sirena lloran cuídate, le decía en una de las canciones al chico que está escuchando ¿no? mm -hmm. esas sirenas eh, quieren decir que son las, la policía que está buscando a los, a los delincuentes o a la gente de malvivir ¿no? mm -hmm. entonces lo que yo sí te puedo decir es que he conocido a gente como pues el cantante de los Iron Maiden, he hablado largo y he tenido con él ...que ellos son, hemos, muy aficionados, hemos sido muy aficionados a explotar el, el mito este de la bestia del, del triple 6 y todo esto... No, ...y cuando hablas con, con este hombre pues es un tío de lo más normal del mundo... ...es de buena familia inglesa, uh -huh. es un tío licenciado en no uh -huh. sé cuántas carreras... ...y ha, ha estudiado canto, tiene técnica de tenor de ópera y no tiene nada que ver... ...lo que pasa que luego le ves un montaje comercial con el monstruo Eddie y todas estas cosas... ...tan infantiloides que a mí nunca me gustaron... ...porque encima, vuelvo a existir teatralmente... ...me parece incluso que están mal hechas... ...se pueden hacer mejor incluso... Mm. ...y te das cuenta que hay mucho de, de mentira comercial... ...y mucho de, de comer el coco los chavales... Eh, ...lo que sí estoy de acuerdo con nuestro amigo... ...y que no recuerdo cómo te llamas... ...con Manolo, eh, Manolo, Manolo... ...es en que se juega con fuego... ...se está jugando con, con cosas serias... no ...es como las cosas de comer, déjalas en paz... ¿no? Pues ...las cosas del maligno, déjalas en paz... ...porque... Yo, como creo en Dios, también creo en el maligno. Ya. entonces influencia... es mejor no invocarle demasiado, dejarle tranquilito. Esa influencia comercial es lo que a mí me preocupa. Esa, ese, ese marketing o, o, o esa utilización de todas estas simbología... Pero es que, perdona... ¿A qué público va dirigida? Porque vosotros que... sois los responsables, precisamente, de ser conscientes... ...de qué tipo de gente escucha esa música uh -huh. y cómo lo va a interpretar. Mira, es yo yo como, como cantante y compositor de Barón Rojo te puedo decir... ...que, que es todo nuestro mensaje condensado de, de toda nuestra historia de 10 años, ha sido un mensaje de pedir justicia, justicia social y mensajes ecológicos, tenemos por lo menos cinco o seis canciones totalmente ecologistas, lo que pasa que claro, si pones un título que dice los rockeros van al infierno, pues coge un pastor protestante o, o alguien que, que sea un poco fanático de la religión y dice, bueno, pues estos chicos es que creen en yo qué sé, en Satanás por supuesto que queremos en Satanás, por eso lo dejamos tranquilo por lo dejamos tranquilo <risa> además es curioso lo que tú decías antes, Serpa que eh, en este país, supongo que muchos, cuando la gente lleva pelo largo y va um, de una sí, forma bueno, esos son diferente. los ¿Eh? sanbenitos típicos yo ahora no llevo el pelo largo, pero lo he llevado durante 20 años y ha salido ¿no? todo tipo de, de discriminaciones hay una cosa que había anotado aquí y es que yo me preguntaba ¿qué es más demoníaco? ¿el heavy o las películas de Rambo, por ejemplo? Eso, eso es fuerte. que Abre, ¿Qué entonces, es más demoníaco, el Heavy o hacer un anuncio de un coche que tiene 160 caballos, que se lo compra un chavalito de 18 años y se pone en la autopista de La Coruña a 220 por hora? ¿Qué es más demoníaco? ¿O qué es más demoníaco el Heavy o que por un crédito hipotecario te pidan el 17% de interés? ¿Qué es más demoníaco? Aunque no te puedas comprar un piso en Madrid. Es curioso, habíamos planteado el programa para que estos dos señores se pegaran de aquí de alguna forma y de repente se han hecho amigos y no se van a pegar. O sea, Porque somos del mismo bando, ¿verdad? Somos de la luz. Casi que... vamos a tener que terminar el programa dentro de nada. Pero es curioso, habría mucho que analizar. Eh, Manolo, tú has estado también en un... En un... Te, te pusiste pelos largos, creo, sí, sí, y de repente sí. te hiciste satanista, ¿no? Te hiciste no, una mala persona. Bueno, no, mala persona no, Dios. <risa> qué horror. No, pero yo pienso que precisamente el problema que nos encontrábamos cuando te hablaba de esto de la bibliografía... Hacemos un minuto y luego continuamos, de todas formas. ...de la bibliografía y de toda esta historia que vive en Estados Unidos. Yo es que con los yanquis soy bastante escéptico en principio, ¿no? Entonces, pues eh, dentro de la investigación paracientífica, pues tú te lo puedes montar desde el punto de vista de la investigación de gabinete, bibliográfica, tú estudias, lees mucho, y después reciclas esa información y opinas... Que no me parece correcto o bien tratas de mojarte y meterte tú dentro de esa historia para ver hasta qué punto hay algo de cierto eso es lo que in intentamos hacer bueno y, y de hecho hicimos y me resultó preocupante y de esto supongo que hablaremos después con más calma sobre eso cómo interpreta la gente más joven la mayoría dentro de clases sociales eh, quizá marginales en la mayoría de los casos que escucha esta música y al margen del mensaje que en ella se ve que en este caso no importa lo que sí importa es cómo la interpretan ellos, cómo la viven y cómo la llevan a, a sus últimas consecuencias. Pues mira, yo por la experiencia que tengo te puedo decir que evidentemente la música rock es una música marginada. No marginal, sino marginada. A esa música acude todo tipo de gente, desde el chavalito encantador, maravilloso, con buenos sentimientos, hasta el macarra que acaba de matar a alguien a lo mejor. O sea eso es como en el fútbol o sea, en el fútbol te puedes encontrar de todo o en cualquier espectáculo de masas en cualquier teatro puedes encontrarte un señor con una apariencia maravillosa y a lo mejor es un gran asesino sí, pues, hacemos una pausa y luego sí, sí. porque están las noticias a punto Muy de llegar bien. luego seguimos con el tema el ejemplo del tema de esa música que estamos tratando Nuestros invitados, B. Manuel carballal uno de nuestros colaboradores... ...y todo una leyenda en el programa Serpa de Varón Rojo, ex Varón Rojo. Tenemos una llamada, si os parece, vamos con ella. Se llama Ossi, Ossi de... ...de Cádiz. Buenas noches, Ossi. Hola. Eh, Ossi es por Ossi Esborne. Exactamente. O sea que eres un heavy total y auténtico. Al máximo. Al máximo, eh. Te escucha nuestros invitados como quieras. Mm, bueno, ante todo, quiero felicitarte por el programa. Sí. Porque, vamos, eres, soy los únicos que se preocupáis por estos temas... Luego... Perdón, hay que decir que otra mucha gente nos está llamando Que al final pongamos música clásica para limpiar las vibraciones del programa sí. es decir que hay de todo Cuando vieras tu pregunta Mira, ma, también quiero saludar a Serpa Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, colega? Y decirte que... Bueno, yo estoy en algún grupo heavy uh -huh. Soy el cantante el que compone la música sí. Estoy metido al máximo en la movida esta Y voy a decirte que sí, que yo... Eh, estoy harto de probar para arriba de trabajo para los discos Y muchos, muchos, muchos, muchos Y de Black Sabbath, casi todos tienen mensajes Pero No por eso Vamos a tachar al heavy rock de una banda de chalao Exactamente o, ¿sí? Entonces Hay que tener en cuenta Dos factores. Uno es, um, por ejemplo, lo del chaval este que se suicidó escuchando Suicide Solution de Ozzy. Uh -huh. ¿Y um, creéis que un tío va a mandar, o sea, va a influir... Ay, a ver si lo digo. <risa> influir, sí. influir, sobre otro para que se suicide. ¿Entonces cómo le venden los discos? Bueno, le habrá influido Superman, por ejemplo. Que hay ya tres o cuatro casos de gente que se ha tirado por el balcón Batman. queriendo volar, y Batman... <risa> Exactamente. O sea que influencias, evidentemente, influencias nefastas las puedes recibir de cualquier sitio si estás desequilibrado. Uh -huh. eh, eso es uno de los puntos que queremos claro, analizar en esta segunda parte. Quizás esa gente, Richard Ramírez y este otro hombre, pues a lo mejor no estaban demasiado bien y esto fue el detonante uh -huh. de toda la historia. O si querías preguntar algo concreto o vamos a toda marcha. Mira, a ver si al final me dais una lista, bueno, dais una lista de algunos grupos que tengan, además de esto que yo te he dicho... sí canciones que se puedan leer, escuchar otra vez. Perfecto, gracias, o sí, seguramente. Bueno, un un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta, hasta ahora. Seguramente Manolo tendrá una lista que la vamos a dar dentro de un momentito. Es que andamos un poco de prisa porque tenemos todavía un montón de cosas que tocar. Eh brevemente esa experiencia que tú viviste cuando te convertiste en una persona de mal vivir, <tose> de <desastres, tose> los pelos largos, etcétera. Sí, yo también he llevado pelos largos, ¿eh? Sí, pues pues fue una experiencia terriblemente interesante. De las más instructivas que yo he tenido en mi vida al meterte en, en esa movida marginal, vamos a decir, de, de la noche, refiriéndome a la noche, horaria, y, y al convivir con esta gente, incluso con un par de grupos, de, de grupos heavy, en el que yo estaba con la batería, porque me parece que es lo más fácil, lo <risa> da por rear las, las baquetas, pero que, que me sirvió sobre todo para ver, en algunos casos, verdaderamente radicales, cómo la vivía la gente de la calle. Y esto que se acabo de decir me parece muy importante, de cómo hay ese precondicionamiento a ser influido de alguna manera y esa era la conclusión última del, del trabajo que creo era Mahoma quien decía en el Corán que Satanás entra en el hombre por el psiquismo por su mente, una mente enferma o una mente sucia a priori es lo más fácilmente influible del mundo no solo con el Javi sino con otros estilos que esto es eh, lo que a mí me preocupa más ahora lo bueno, primero que este artículo fue escrito ya el año pasado Que el tema del heavy ha trascendido dentro de lo que es la investigación De las influencias subliminales o, uh -huh. o de la parafernalia esotérica Dentro del mundo de la música eh, Esto del heavy quizás está un poco anticuado Sí, yo creo que respecto, deberíamos hablar ya con, con más propiedad Sino que hay otros estilos y, y musicales Sí, perdón Que creo que también se mencionan por ahí Muy de pasada porque la investigación no estaba completada No lo está todavía, estamos en ello Pero otras tendencias musicales más aparentemente inofensivas ¿eh? Como el acid ...el hip hop que está, está pegando tan fuerte ahora en España... Eh, ...todo la, el movimiento del rap o, o el break o todo esto... Eh, ...hasta qué punto también... ...de hecho el acid está prohibido ya en algunos países... Eh, ...por el tipo de música y el tipo de influencia mental que, que conlleva... ...la cultura de los grafitis que es un tema absolutamente increíble... ...sobre el que habría muchísimo que hablar también pero que ya nos perderíamos... Yo creo que deberíamos hablar con propiedad, desde antes... ...y cuando se habla ya de esto deberíamos hablar de el rock satanista el rock satánico... ...pero no decir el heavy... ...porque se está cometiendo una injusticia... ...con mucha gente que hace música heavy... ...y tiene un mensaje totalmente opuesto... ...porque lo, esta gente que decías antes de Striper... ...es música heavy... ...sin embargo son... ...ellos dicen que son también de la luz... ...que, que en fin son mormones o algo de esto... ¿no? ...o adventistas... No sí, sé sí, sí, sí. ...o sea que cuando vamos a hablar con propiedad... ...y empezar a eliminar los sanbenitos... ...y las etiquetas... ...que heavy no es igual a satanista... ...sino que dentro de la música de rock duro... ...o heavy metal... ...hay una tendencia hacia la oscuridad... ...como el Darth Vader... ...que se fue hacia la oscuridad en la Guerra de las Galaxias... ...y el Obi-Wan Kenobi que se fue hacia la luz... ...dentro de, de la fuerza, buscando la fuerza... O sake, vamos a hablar con propiedad, es decir, y yo quiero apuntar un poco en esa experiencia que tú tenías conociendo a un montón de gente por ahí en otros países. Y y quizá en primer lugar también, si sois consciente cuando subís a un escenario de la increíble fuerza y la increíble potencia que tenéis sí, sobre sí, sí. poder. Pero sobre eso se exagera mucho también, también se ha exagerado mucho en respecto a que el auditorio que va a ver no se droga y todo esto. Yo puedo dar fe, constatar que donde menos se drogan, donde menos drogas duras se toma, primero porque es un público que no tiene capacidad monetaria, es en, en la gente del heavy. Ahora, si un chaval se toma dos litros de cerveza y se toma tres anfetaminas, pues se vuelve loco, está clarísimo. Y dentro de la estadística que se ha hecho en Estados Unidos, y esta es una noticia que se publicó hace 10 días, ¿eh? el 15 de mayo está fechada, eh, a raíz precisamente de todas estas movidas que hay allí en los Estados Unidos, eh, los científicos por fin comienzan a, a mojarse un poco, y una de las estadísticas era que dentro de los, de los drogodependientes, un tercio, un tercio, de los estudios que se habían hecho, bueno, pues un tercio de los, de los drogadictos preferían la música, el rock duro. ¿Un tercio? Un tercio. Bueno, pues es bastante poco dentro de, <risa> tú dicho dentro de, la... de la estadística. Pero tú decías antes también algo muy importante de Hitler, me parece. Sí, sí. Hitler... tenía aquí una anotación que, que, que, si queréis os la leo, ¿Sí? decía Hitler amaba la música clásica, es totalmente público y notorio. Era vegetariano, absolutamente demostrado, público notorio, y adoraba el arte, y pintaba bastante bien, por cierto. Sí, Paisaje, y un esoterista consumado. Y un esoterista, lo, lo cual no quiere decir que el mayor criminal de la humanidad, según todas las estadísticas de todos los estudios, creo que no ha, no ha habido nadie como él, eh, era vegetariano, pero no por eso los vegetarianos son en potencia unos criminales, ni mucho menos. Ni la gente que ame la música de Wagner. Yo soy un Wagneriano total, por cierto. Ya. No tiene nada que ver. A lo mejor tú has hecho, has hecho la clara diferenciación, que hay rock satánico. Claro. Pero no por eso tachar claro. a todos, igual que no tachar a todos los que llevan pelo largo de que son mala sí, gente. No. Jesucristo llevaba pelo largo. A lo mejor también decíamos en esta introducción si era un escándalo o si era una verdad. A lo mejor, insisto, hay grupos de personas que les interesa, sobre todo en Estados Unidos. Tú decías que toda la, la investigación había venido de ingleses evangélicas. De... Sí, precisamente, con <coughs> todo lo que ello significa, hombre, te podía contar muchas anécdotas. El único libro que hay, no el único, porque hay otros libros como los estudios de Carmen Robert, que es una miembro de la hermana eh, de, de la comunidad Cristo Vieni, que es una comunidad evangélica, ...y que tiene un estudio quizá un poco tendencioso... ...hay una frase que no se me olvidará... ...que decía algo así como... ...que indudablemente los Beatles serán satanistas... ...porque habían participado en la herejía budista... ...es decir que todo lo que no sea cristiano evangélico es diabólico... O, ...o una cita de René Labán... ...que no es francés sino que es un prestigitador argentino... ...y es el autor del libro Música, Rock y Satanismo... ...del que se ha sacado el título este... Eh, ...pues decía por ejemplo que me parece, creo que lo comento por ahí también, me parece ya un poco exagerado el identificar a Kiss basándose en su parafernalia, bueno, porque decían que Kiss no significa beso, sino que Kiss son las iniciales de King y Satan Service. O sea, reyes al servicio de Satanás y esto ya me parece llevar un poco eh, la, las cosas fuera de fuera de madre, ¿no? Al margen de que sí, de que sí existan algunos grupos como como lo de siempre y que son los que a mí más me preocupan, y no solo esos grupos que son marcadamente como ven, marcadamente tendentes a esta historia, sino, vuelvo a insistir sobre ello, sobre la influencia, sobre cómo la gente joven, y creo que aquí la responsabilidad, y quizá en esto tendrías tú mucho que decir a esa gente que, que compraba vuestros discos y que compra otros muchos, y que y se identifica con toda esa parafernalia violenta, agresiva, diabólica, entre comillas, que produce, antes decíamos a, a Microcerrado que quizá eh, este tipo de música no es... En la caja de Pandora de los males de la humanidad, pero puede ser el detonante en algún tipo de personas. Sí, pero es que hay mucha exageración, porque yo te puedo citar grupos de, de gente adulta, como son Deep Purple o Rainbow o Scorpions, que, que, que no tienen nada que ver, o sea, su quizá hablen de sexo, quizá hablen de, de, de, de, de, de asuntos intrascendentes, a lo mejor no estén tan politizados como los grupos españoles, porque ellos han vivido otro tipo de movidas políticas, ¿no? Pero... De ahí a, a que nuestra música pueda influir de esa manera Para nada, vamos Lo que pasa que, vuelvo a repetir, que hay grupos Hay grupos de rock que se han identificado con, con el asunto satanista Y bueno, pero es que eso ha existido durante, durante siglos y siglos eh. Lo mismo que había jugulares que cantaban a la luna Había jugulares que cantaban la, al demonio Y duraban poco porque los quemarían, claro, me imagino <risa> Vamos con una llamada y estamos casi a punto de terminar esta primera primer tema del programa Esta lista que nos pedía Ossi, si la puedes encontrar Y vamos con Óscar de Navarra, buenas noches, Óscar Hola Cuando quieras tu pregunta, brevemente, si puedes. Sí, bueno, son dos preguntas muy concretas. Venga. Sí, la primera. Eh, no hay una regulación legal de estas cosas, así como está prohibido, por ejemplo, en imágenes visuales estos mensajes subliminales, por mm. ejemplo, lo de la Coca-Cola. Perfecto. ¿Y la segunda? Sí, y la segunda, si este tipo de investigaciones y todo esto, si solo se da en el GBI o... ¿O se han detectado mensajes en otros tipos de música? Es bueno, una pregunta muy interesante. Buena pregunta, Oscar. Gracias. Te, te, te, te, tratamos de contestar enseguida. Le estábamos pidiendo a gritos. Dentro de la legislación ya decíamos antes que no. Que no, que al margen de las protestas de algunos eh, grupos de, de padres o algunas asociaciones de vecinos o algunas cosas por el estilo a nivel jurídico eh, que yo sepa no hay una legislación vigente sobre este tipo de, de influencia subliminal en los discos si sí la hay en, en, en el cine en la televisión en la radio en otro tipo de a pesar de que se sigue utilizando incluso en campañas electorales y la otra pregunta era ah, sobre otros tipos de música que esto es lo que a mí más me interesa eh, porque es en lo que estamos trabajando ahora por eso volví a decir que en el heavy hay de, de todo como en botica eh, como era la letra aquella de eres un hombre de habilidad piensas con vanidad ...y contaminas para aumentar la rentabilidad, algo así que es una letra vuestra... Sí, ...es una letra de varón rojo y se llamaba herencia letal, y era superecologista, o sea, y por, por desgracia sigue estando vigente ese mensaje... ...y al margen de eso, grupos como, eh, mmm, bueno no recuerdo ahora el nombre, grupos ecologistas que promulgan desde la escala deportiva eh, Van Halen, sí. que, que, o grupos por el estilo... Eh, pues que esa es otra historia, de lo que estábamos hablando aquí, este de los otros, Sí, pero hay que de tener en cuenta de también, a la hora de pesar y medir hay que poner en un lado lo malo, pero también en otro lado lo bueno y no solo ese buen ese bien y mal se da en, en el heavy, sino que sobre todo en tendencias bastante más desconocidas como el, el Acid House que ha pegado tanto este verano aquí eh, que, que viene de, del acid, del LCD, uh -huh. de los tripis. a buenas horas, que que se mucha han gente que mucha gente <risa> incluso hace poco interview publicaba un, un trabajo sobre esto y hacía una estadística entre la gente de las discotecas, los los niños bien que formaban parte de la movida acid y que desconocían todo esto, música que por otro lado hasta, está ya prohibida en, en varios países por el tipo de, de longitud de onda en que, en que funciona y cómo puede aceptar lo que hablamos antes, a la química del cerebro. Que sin embargo, mira, eh, al hilo de lo del acid, eh, en la guerra de Vietnam se hicieron unos experimentos sí. con algunas algunas tropas americanas y les suministraron el en la comida o en la bebida sin que ellos, los soldados se dieran cuenta. Bueno, la reacción de los soldados, ¿sabes cuál fue?, Tirar los fusiles y subirse a los árboles a cantar. Y claro, enseguida el Pentágono dijo, el LSD es muy malo para la humanidad. ¿Por qué? Porque es que los soldados no tiran tiros y eso no nos interesa. ...vamos con esa... quizá con esa lista que nos pedía Ozzy, ...y luego seguimos hablando porque... ...otros de los sí. temas que teníamos previsto lo vamos a desmontar... ...y bueno, seguimos con el asunto. Pues según citaba eh, los estudios de Cross, de Paul Cross... ...en, en la Trinity Broadcasting New Work... ...que es la emisora de radio privada que él tiene... ...que él y su padre que tienen para trabajar este tipo de cosas... ...pues hablaba de temas como... ...Wen Electric de Black... ...de Black Cocker, Kansas... ...en El Dorado, de la Orquesta... ...de los que están localizados y que en cualquiera de estos libros, de cualquiera de esta bibliografía, en el de libro de René Labán, que yo recomiendo leer con bastante sentido del humor y con bastante sentido crítico, como todo esto, o en los libros de, de La Comunidad Cristo Viene y, y todo esto, pues se pueden encontrar listas inmensas que luego habría que comprobar, pero que sí que en algunos casos sí, mm -hmm. sí tienen... Dolor. ¿Y en España ese rock satánico se ha desarrollado? Certo, yo, pi algo? yo pienso que no. Yo le decía antes a Manolo que si sí hay una cosa fehaciente y es que a menos talento más para farnalía, siempre ha pasado. Yo quería que dijeras eso también, <risa> que quizá un, los grupos se montan toda esta historia claro. porque no venden, porque Claro, claro. A menos talento siempre es, es como una regla directa, una proporción directa. Sí. Cuando alguien tiene talento no necesita utilizar ciertas cosas que, que son o muy llamativas o muy o muy así, ¿no? Muy deslumbrantes. Y en España yo conozco a toda la comunidad heavy y, y si sí te puedo decir que en general es una comunidad magnífica de gente con muy buenos sentimientos y gente maravillosa pues lo que pasa es que cuando estás marginado evidentemente se reúnen a lo mejor 10.000 chavales y, y evidentemente tiene que haber algún tipo de disturbios, lo que no se puede decir es en una cadena como la COPE en un, en un programa una, una periodista bastante famosa, no voy a decir el nombre pero no se puede decir que eh, refiriéndose a los conciertos de rock Dijo textualmente, hay que hacer algo con estos conciertos, hay que prohibirlos hacer algo, porque lo que no puede ser es que haya uno o dos muertos en cada concierto. Y claro, es que se pasó de la señora. Yo le mandé una carta diciéndole, bueno, las estadísticas que había habido. Había habido en no sé cuántos años como dos muertos en, en distintos conciertos, pues uno porque le clavaron mm. un cuchillo, un americano, por cierto, un extranjero, por cierto. Mm. Aquí un concierto de, co de... de Scorpios Y otro pues en, en un concierto de Los Pecos Que se hundió todo un, un voladizo Y se cayó la gente en un gran musical Esos fueron todos los muertos de la historia del rock Fíjate ya Y sin embargo el, Hezel, el estadio GESEL de fútbol Fíjate y, lo pues, fíjate lo que pasó Entonces lo que no es decir eso Porque nos ha perjudicado muchísimo a todos los grupos de heavy Esta marginación al final se ha traducido en pobreza Y se ha traducido en que mucha gente Ha tenido que abandonar la música Porque esta discriminación terrible Se traduce al final en que no hay trabajo Y eso es lo que siempre me ha indignado ya se comete esa injusticia y se, y se escoja de chivo expiatorio a los chavales del pelo largo ¿no? eso me ha parecido muy injusto siempre ya de cualquier forma Serpa yo quería de nuevo volver a escuchar esa música heavy. vamos a escuchar luego uh -huh. tengo la pregunta vamos con ella De qué forma te decía Serpa, es muy fuerte esa música, ¿eh? hay que tener ganas de escucharla Pero es que es necesaria esa música también es que lo mismo que, que ves una puesta de sol maravillosa y ves un mar increíble, debajo está el magma incandescente y hay volcanes, pero que son necesarios también. Ya, es decir que esa música ha tenido un, ha cumplido, cumple un papel social. Por supuesto que cumple un papel social, como la oscuridad cumple un papel social, un papel para la humanidad, fíjate si no hubiera oscuridad. Qué terrible sería estar expuestos al sol 24 horas, nos moriríamos todos. Ya, un poco resumiendo, aunque... El bien el mal, el yin y el yang. Que siguen estando en todos los sitios incluso. Sí, lo bueno es estar por encima de eso. Eh, decía que tratando de resumir un poco No todo el rock es un rock satánico Hay una corriente de rock satánico No vamos a meter a todos los señores que tocan rock en esa corriente Y no todos los que llevan pelo largo son gente mala ¿Cómo defendernos de todas formas de ese rock satánico? <coughs> <¿Estás> no algunos... escuchándolo <coughs> Quizás sea una buena Yo decía antes o pensaba, tenía que una reflexión A lo mejor es bueno no saber demasiado inglés o entender demasiado inglés Para no meternos en esos mensajes subliminales Aunque el poder de la mente es tan increíble Que a lo mejor entiende inglés, sanccrito y... y hasta cualquier otra cosa Pero ¿Cómo defendernos aparte de no escuchando esa música? Yo, mira, hay unas, unas declaraciones en el Metal Hammer de un grupo de gente joven, de chavales de aquí de España, satánic, se llaman, que empezaron con rock sinfónico y terminaron con el black metal, y que declaraban eh, Felipe, Juan Manuel, Juan María y Eric, de 17, 16 y 18 años, que sus estrellas eran Iron Maiden, ACDC y... Y todo esto era quien les, les inspiraba, ¿no? Supongo que Varón en su día también les inspiraba. Yo creo que esta es la responsabilidad que tenéis, vuelvo a insistir, pero cómo defenderse, como todo, con conocimiento. Pensando, y la única cosa con que Con discernimiento. Parece, exactamente. Utilizando el discernimiento. Que, que, que está claro a nivel simbólico. Si no eres si eres creyente es otra historia, es una cuestión de fe. Pero a nivel lógico y a nivel racional, simplemente eh, una cosa muy sencilla que termina con las tinieblas es la de luz de una linterna. Pues yo creo que... Todos tenemos un poquito esa de luz, de esa linterna bueno. en nuestra cabeza y el problema a veces es encenderla porque no encontramos el interruptor por esa gran bestia apocalíptica. Que el es problema sistema. es no fanatizar las cosas, no fanatizarse, que esa es, esa es la oscuridad más terrible. Y no y hacer fanatizar. el juego a ese sistema. Como decíamos ayer, intentamos traer luz a la oscuridad. Esa ha sido también la pretensión de este programa, que vamos a terminar con una canción de ese grupo mítico y legendario de los varones que se llama Curiosamente los hijos de Caín. ¿Por qué escribiste esa canción? Pues mira, precisamente esa, esa canción... Ahí lleva el título, Damián. Me verdad? fue inspirada precisamente por un libro que leí de Germán Gés, un maravilloso escritor, que se llamaba Demian, la novela. Y hablaba de la marca de los hijos de Caín, los hijos de Caín que llevan la marca en la frente. Esos hijos de Caín son las víctimas de un dios terrible, un dios un dios que en, en los en el Antiguo Testamento es un dios irascible, terrorífico, sanguinario. Precisamente esa, esa canción, si la escuchas así de, de primera escucha, pues parece que está poniendo a, a Abel como muy malo y a Caín como muy bueno. Pero en realidad si empiezas a discernir lo que está pidiendo, es, es un dios justo y un dios tierno. Bueno, esa canción además fue prohibida en Colombia, por la iglesia, que tiene mucho poder todavía en Colombia, la iglesia católica. Fue prohibida y no mm. pudo salir hasta que, bueno, pues pues la compañía Philips, que era la que nos distribuía allí, pues se las ingenió para que levantase la mano, ¿no? Y esa canción ha sido, entre los jevis colombianos, ha sido mmm, prácticamente un himno. Pero si tú escuchas la canción y la analizas, es una canción súper positiva. Aparte, eso era una bonita canción. Vamos a intentar escucharla. Vamos con ello y casi va a ser nuestro punto final en este primer tema de hoy. que un dios terrible dictó el drama de dos hermosos. cuenta con él. Hemos permitido esta pequeña licencia terminar con estos hijos de Caín de los inefables legendarios y míticos var un varones rojos.